Él es digno de recibir toda la gloria. Nuestro Dios. Él es digno de ser exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Hallelujah!